11.30, hace un ratito hablamos con Lucio Cero acerca de la quita del subsidio a las energías y también sobre el costo eh, que implicará en adelante para las cooperativas sostener los servicios. Ahora vamos a conversar unos minutos con José Álvarez, Secretario General de la UTA, para conocer cómo han recibido las medidas anunciadas sobre la quita del subsidio a los transportes. Muy buenos días, José. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo te va? disculpa que estoy súper difónico. Eh, sí, se te, se te escucha. Eh, <risa> bueno, eh, danos tu, tu impresión este y las decisiones que van a tomar en adelante desde la UTA. Mirá, la impresión era el acantado que iba a pasar esto. Nosotros lo habíamos puesto en los micros sí. a lo que se iba a ir con la quita de subsidio. No estábamos mintiendo. Eh, quedó clarito acá que no, no mentíamos. Sí. Eh, Es un dolor para el trabajador, era cantado, el que creyó que era para la casta, política, según decían, se volvieron a vender espejitos de colores, <risa> como antes los indios, viste, que te traían un espejito de colores y te llevaban el oro, bueno, acá pasó lo mismo, y volvimos a comprar, lamentablemente. Pero bueno, eh, lo decidió la mayoría, así que ahora habrá que esperar. Porque aparte está todo muy en el aire, no hay nada concreto, viste, que están a diez medidas, pero no te dicen bien, bien, desde cuándo, dijeron no, a partir del 1 de enero ahora, pero si va a ser la quita total del subsidio, si va por parte, eh, todavía no podemos hablar nada hasta que no no nos digan, no sacan bien bien la información. Uh -huh. eh, imagino que ayer ustedes habrán tenido algún tipo de conversación con las patronales a propósito de estos anuncios. Mirá, nos falta cobrar dos meses de subsidio todavía, uh -huh. y eso es lo que más estábamos hablando con las patronales, que nos falta noviembre y diciembre porque vienen atrasados. Y ahí, bueno, veremos a ver qué, qué, qué decisiones se toman. Eh, sabíamos, habíamos dicho que íbamos a cuidar la fuente de trabajo, pero pero es difícil. O sea, por lo sobre la clase obrera, eso es indiscutible. Mm. Es indiscutible. Como siempre, <risa> siempre pasó esto. Mm. Así que, bueno, ya te digo, no tenemos nada en claro, sí tenemos reunión la semana que viene, eh, tenemos un plenario y vamos a ver de ahí qué decisiones vamos a a tomar a partir de que estén claras la, las medidas económicas que van a tomar y todo eso. Uh -huh. Y a propósito de estos dos meses de subsidio que faltan cobrar, ¿hay garantía de que eso llegue? Y eso está firmado. Uh -huh. Tendría que pagar, porque ellos dijeron que se pagaba hasta que lo que estaba firmado como la obra pública, la que estaba empezada, se terminaba. Uh -huh. Esto estaba firmado, estaba arreglado, estaba en el presupuesto 2023 a No es que estaba en el aire, había puesto el presupuesto 2023. Uh -huh. Así que bueno, pero ya te digo, no te puedo dar, aclarar mucho porque la verdad está todo, viste, que tú escuchás los noticieros todo eso, y es pareciera que es esto, esto, esto, pero no hay algo claro. Uh -huh. Realmente claro como para decir, sí, a partir del 1 de enero se sacan el servicio colectivo, va a salir 800 pesos. Sí, y a eso habrá que sumarle los aumentos en los combustibles. Pero aparte al liberar todo, y el, el dólar 800, porque acá que porque era cubierta que venía de importación normalmente de Paraguay, todos estos lugares, se pagaba un dólar de 369 pesos. Vos acá se vas a pagar un dólar de 800. O sea, el aumento en lo que es, todo lo que es cubierta y todo lo que es eh, repuesto de los colectivos, va a tener un aumento del 150%. Todo eso es importación. Va todo el boleto, exacto, va todo al boleto. Más, si no está subsidiado va todo al boleto o sea, si nosotros decíamos un boleto de 800 hace un boleto de 1000 1100 claro hay que hay que transferirle también esos costos a, al nuevo dólar todos los costos Dije, con usted le aumenta ahora, ya aumentó el 15-20% hace un día y están hablando de un 40% están hablando, por eso te digo, porque está todo en el aire eh, están hablando de un 40% la semana que viene saca un 40% más al boleto ni más ni menos Nunca se habló del salario del trabajador. Nunca. ¿Cómo van a ser los aumentos? <ríe> Porque si vos me decís, está bien, aumentó todo eso, el 150% de inflación, todo lo que me decir, pero el sueldo aumentó el 300%, dale, para adelante, no hay problema. Pero lo que están diciendo es ya que los jubilados van a cobrar por decreto. Y a nosotros ya nos pasó en la época de Macri que con las empresas habíamos arreglado un 33% de aumento y no homologaron hasta el 28%, si no, no nos homologaban. O sea, no nos dejaron llegar a 33. Ya nos pasó eso también. O sea, ¿Cómo va a reaccionar, ¿cómo, cómo reacciona el movimiento sindical frente a esto? Mira, con mucho cuidado porque primero que la gente lo votó. Entonces vos tenés que respetar la decisión de la mayoría. Ahora vienen los problemas de que vamos a pasar una fiesta. Todavía en la fiesta no va a ser porque tener el aguinaldo. Vamos a ser realistas. Uh -huh no lo vas a sentir tanto porque está, el, está primero que nada está el aguinaldo segundo que como dijiste que un compañero había hablado del tema del gala la luz. Sí. eso no va a llegar recién en, en marzo vos vas a tener el febrero como un veranito uh -huh. que lo va a estar consumiendo pero no lo va a estar pagando el tema va a ser cuando tenga que hacer la canasta familiar la canasta del escolar pues ahí vas a sentir el, realmente el impuestazo que vino Ahí lo va a hacer. El Ajá. colectivo, si le sacan el subsidio, lo va a sentir el primero enero. Claro. Pero va a ser lo único. Lo otro lo vamos, va a estar repercutido recién en marzo. Esa es la cuenta que estamos sacando nosotros. Los 90 días de gracia. Y, y los 90 días de gracia porque uno va a pagar, vos que la factura de la luz viene un mes después. Y el gasto viene casi dos meses después. Todas esas cosas la va a ver recién reflejadas en marzo. Y bueno, cuando vaya a comprar los útiles escolares, ahí sí lo vas a ver reflejado. Ahí no va a haber tu tía. Queda tranquila, <risas> tranquila que si sí lo hablo, ¿no? me he pegado. Pero ahora ya te digo, está la guina, lo más si mm. vos a pagar alguna cuentita con con el aguinaldo, no la va a pagar, va va a comprar el kilo de de asadito para la fiesta. Eso es lo que pensamos nosotros. José te agradecemos estos minutos con Radio Germés. No, encantado, gracias a ustedes. Ahí conversábamos entonces con José Álvarez eh, secretario general de la uta Unión tranviarios automotor eh, daba cuenta de si hay quita de subsidio por supuesto que el boleto se va a ir a 800 900 pesos eh, si hay liberación de este el mercado de eh, las los combustibles también se va a transferir al precio del boleto ya este la devaluación del dólar oficial implica una un transporte valga la palabra de los costos eh, de aquellos de, de, de todo aquello que se importa eh, para del autoparte para para el recambio y el mantenimiento de las unidades también se va a trasladar a boletos esto es información no es que una está tirando este el terror porque le causa gracia, todos tomamos transporte público eh, cotidianamente. Aquí este me Me informo eh, y les informo que esta tarde hay conferencia de prensa de la CTA Autónoma. La está convocando el secretario general Hugo Cachorro Godoy. Se va a reunir antes de las, a las 3 de la tarde es la conferencia de prensa, allí en la sede nacional de la CTA. Antes, por estas horas, se está reuniendo la, la conducción nacional con carácter de urgencia tras las medidas económicas anunciadas ayer. Veremos cómo reacciona la CGT y la CTA de los trabajadores también. Eh, ayer, su secretario general, el secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, se manifestó en las redes, por supuesto, rechazando eh, todo el conjunto de medidas. Pero ayer se manifestó hasta Amalia Granata, diciendo que estos anuncios eran unos anuncios que impactaban directamente contra el trabajador y no contra la casta digo hasta Amalia granata se da cuenta de esto ¿eh? de que, y, y utilizó una palabra dijo algo así como estos anuncios violentos esto es violencia utilizó ella just una palabra que suele negar a Amalia granata porque este es este niega la violencia de género etcétera